Realmente fue Marcos Mate Y por eso estamos dialogando con él ¿Cómo te va Marquito? ¿Qué decís? Hola, buen día, ¿cómo andan? Todo bien Bien, ¿y vos? Bien, bien, acaba de un poco Bueno, bueno, bueno Tuviste un gran juego anoche Y ¿eh? por suerte San Lorenzo pudo pudo ganar Sí, la verdad que Veníamos de una, de una racha bastante negativa Y bueno, gracias a Dios ya sacamos dos partidos visitantes El de ayer que también un partido duro Así que Ah, contentos, contentos por eso Sí, porque habían arrancado con, un, con una serie de partidos ganados tremendo viste, Y se generó toda una bola de, del equipo, de Walter, de Marco, del Penca Tres extranjeros, Julio, San Lorenzo, Tinelli El resto de los muchachos y era como que iban a ser imbatibles Y uno que está todo, todos los días con esto hace muchos años Eh, sabía que en algún momento este, les iba a tocar perder porque no hay ningún equipo que sea imbatible. Este, sacando el Barcelona de Messi y así todo de vez en cuando pierden. Pero la Liga Nacional es una competencia muy dura y aquellos que estamos muy cerca de la de la liga sabíamos que en algún momento les iba les iba a agarrar esa esa rachita, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que también íbamos a perder. El tema fue que después no, no encontrábamos el rumbo de De poder ganar de nuevo ¿no? Eh, como que nos agarró un bajón importante y bueno, como te decía lo importante es que ahora pudimos salir, el equipo está creo, por lo menos porque no saben las cosas estamos defendiendo mucho más duro que los partidos anteriores que por ahí las cosas no nos salían y, y nada nos bajoneamos un poco porque sabíamos que, que teníamos equipo como para salir Claro, así que nada, tratar de ahora en más pensar en positivo y, y no volver, no volver atrás con, con toda esa racha de partidos perdidos. Y, y en lo personal, eh, tampoco venías de, de la mejor manera. Uno conociéndote cómo jugás y todo lo que puedes, lo que puedes hacer, el potencial que tenés. Y ayer tuviste un gran juego. Volviste a tener un nivel que, que bueno, ah. que es el nivel de Marcos Mata, ¿no? y bueno el partido como te decía creo que ninguno estaba jugando muy bien eh, con respecto a lo que esperamos como equipo eh, entonces más allá de que puedas tener un partido bueno o malo la idea no, no es salvarse el individual sino que el, que el equipo gane bueno todo creo que estamos tratando de buscarle la, la vuelta para, para darle lo mejor al grupo y victorias. Eh, el otro día Fernando hizo un partido tremendo Claro. Con libertad eh, y así se va dando. Walter que siempre tiene su, su día, el penca. Eh, entonces creo que lo importante es que, que si uno está bien o uno no está bien, que salgan los otros para respaldarlo y eso es creo que lo, lo que arma un buen conjunto. Eh, También hay que decir, ayer, Marcos que... Perdona, sí, termina, termina, termina. No, ayer por ahí se dio que yo metí puntos y esas cosas, pero lo importante es que, que siempre haya uno o dos jugadores que si tienen un buen día que lo podamos aprovechar. No, bueno, no, no solamente metiste 20, sino que tomaste 15 rebotes, recuperaste balones, este metiste asistencia, <risa> este, fue un trabajo completo. Es cierto, en un equipo que trabajó mucho en... en, en... En, en global, no en conjunto, para poder quedarse con una victoria frente a un equipo muy, pero muy duro como San Martín, porque todos aportaron: aportó Martín, aportó Walter, aportó el Penca en el tercer cuarto, sobre todo. Por ahí les está faltando el aporte de los extranjeros. Roque se está volviendo eh, y, y están entregando un poquito Bell y, y, y Powell, y eso también este lo sienten, no porque, a, a ver, en una estructura se resiente todo cuando, por ejemplo, tenés en un momento cuatro jugadores que son titulares. Este, lesionado, como te pasó a vos, al Penca, a Martina, este, en, en, a Walter, Walter. Eh, después cambio de extranjero, o sea, y es como que el equipo no termina de, de, de formarse, ¿no? y sí, eso también, pero bueno, uno no, no, como que no quiere poner excusas. Pero no nada, son excusas, es una realidad, sí, Marcos. Sí, se siente ahora que, que por ahí Troy y yo. Eh, no jugaron mucho se va a sentir a lo largo del mes porque tenemos 10 partidos en un mes y si, si bueno si no entran mucho dentro de la rotación van a acumular muchos minutos otros jugadores y como estamos jugando cada dos o tres días eh, se va a sentir pero bueno nada sabemos que tenemos este mes que es duro que lo tenemos que pasar como, como podamos y tratar de ganar todos los partidos que se puedan y después ya por ahí no no va a ser, digamos, va a ser exigente no pero no con tanta cantidad de partidos claro este ¿cómo estás físicamente vos ahora? ¿estás totalmente recuperado? estás ¿ya estás en tu nivel físico? sí, me siento, yo me siento bien, eh, si las cosas por ahí no salgan yo te lo no, no, no, te, ayer te salieron che, no te tiré tan abajo no, no, como vos me dijiste que los partidos anteriores, no sé qué, no, yo estoy bien, eh, me siento bien, eh, obviamente que, que a veces cuando jugabas como en la gira pasada el tercer partido se pone, se pone un poco más difícil, ¿no? tres partidos en cinco días con unos calores tremendos. Eh, yo en mi primer año que juego así. Eh, se pone un poco difícil pero ah claro bueno habías estado el año pasado Estás, estuviste en Brasil no. eh, entonces nada se siente pero como te dije lo importante acá es que tener un, un equipo largo y que, que puedan jugar todos y que y que todos tengan eh, nada rotación y ...y que el que esté bien, aprovecharlo... ...eso es lo fundamental... ...y, y, te, y ya que estás y hablas de que es tu primer año con, con este sistema... ...¿te gusta el sistema? ¿te estás acostumbrando? ¿te gusta me más el, el anterior? Eh, ...yo qué sé, dos veces a la semana me parecía que estaba bien... Eh, ...porque muchas veces también si tenías que jugar algún torneo o algo... Eh, ...después tenías que recuperar partido. Pero bueno, nada, eh, yo creo que esto se tiene que ver después de un par de años y ahí que sacar cuenta con, como se hablaba a principios de año, lesiones, eh, espectadores, jugadores, creo que se tiene que, que ver todo eso y a partir de ahí saber saber si, si está bien el sistema o no. Claro. Y sí tengo claro que jugar como nosotros ahora 10 partidos en un mes, Eh, con los viajes que nosotros tenemos En colectivo y todo eso Por ahí es demasiado Porque es casi una Liga NDA mientras que Nosotros estamos viajando en colectivo eh, sí. Eso me parece que sí, es así eh, Pero acá la, la clave es, Creo que mirar Un todo, ¿no? no Mirar a cada uno Qué le toca a cada uno Y sacar cuenta a fin de, de temporada Eh, Marcos eh, como está la tabla de posiciones hoy como está la Liga Nacional hoy Marcos es Marcos Mata con quien estamos hablando eh, digo ¿cómo, ¿tenés las mismas expectativas que tenías en el arranque de la temporada con San Lorenzo o hoy ves que hay otros equipos que están por encima o que está todo muy parejo? yo creo que está todo muy parejo hay dos equipos que creo que, que se separaron del resto pero como pasó, eh, olímpico la banda venía bárbaro, bárbaro, bárbaro y perdió dos partidos, nosotros veníamos ganando diez partidos y perdimos cuatro seguidos, eh, creo que está muy muy parejo todo, y nada, perdés dos o tres partidos y ya se si te acerca todo el mundo, ganás dos o tres y ya te pones arriba de nuevo, entonces creo que está muy parejo y que esto todavía falta un montón y que como siempre esto se define después en los playoffs. Obviamente tiene que tratar de estar lo más arriba posible para tener tus ventajas, pero pero la verdad está al final del año, ¿no? Seguro, seguro, seguro, seguro cuando arranquen los playoffs tenés que estar bien preparado y tenés que llegar a esa etapa para ahí es donde se va a definir todo eh, el hecho de jugar en San Lorenzo Almagro es una presión extra o vos lo tomás como algo normal no nosotros lo tomamos normal, sabíamos que se iba a generar todo lo que se genera ¿no? alrededor del de nombre de Tinelli bueno, San Lorenzo eh, pero nada, la verdad que, que lo tomamos bien eh Nada, arrancamos muy bien como lo dijimos diez nueve diez partidos eh, después lo que pasó fue que, que tuvimos ese ese bache entonces parecía como que o, o se, se sentía en el ambiente que no que esto no son lo que lo que parecía pero nada uno tiene que estar tranquilo ahora eh, seguir trabajando duro demostrar que, que tenemos con qué y Nosotros sabemos que, que haciendo las cosas bien Tenemos muchas posibilidades Claro, claro, claro Bueno eh... Marquito, gracias por el tiempo Gracias por la nota Te felicito por tu actuación de ayer eh, bueno. Realmente Cuando cuando tenés partido como el de ayer Te marcas una diferencia muy grande Sos un jugador que Que, que tiene un talento y que tiene un físico y una y una capacidad para jugar eh, diferente en sí. nuestro básquetbol y está, está bueno que, que siempre que, que Marcos pueda jugar, en este caso Marcos Mata, que pueda jugar como lo hizo ayer para San Lorenzo y para que lo va a ver y va a disfrutar de, de un buen partido. Gracias por la nota, Marcos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Saludos a tu familia, eh, que está creciendo. Eh dale, gracias linda dale, familia, dale, dale. linda familia Marcos Mata, el ex jugador de Peñarol de Mar de Plata jugador de la selección argentina también tuvo paso por el Sevilla de España estuvo jugando en, en Brasil ahora jugador de San Lorenzo de Almagro buena actuación para Marcos Mata